¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo con Pablo? Muy bien, acá estamos. Bueno, sos parte de un grupo de profesionales, de médicos y médicas de la provincia que quieren crear su propio gremio. Contanos cuál es la idea y en qué punto de avance está. Eh, exactamente. Eh, nosotros, eh, sí, surge alrededor del 10 de septiembre, producto de una serie de situaciones que se fueron viviendo posterior a la pandemia y durante la pandemia, Eh, surge la necesidad de una representación médica exclusiva que no se encuentra hoy en día abarcada por los gremios actuales que están en el ámbito de salud eh, bajo esa condición eh, surgió la necesidad de agruparlos inicialmente en un movimiento con la intención de en algún momento obtener la eh, la entidad de sindicato o gremio para poder tener eh, peso y intervención en las negociaciones no y para de esa, de esa manera defender y representar ante el Estado los intereses individual y colectivos de los médicos. ¿Esto ya existe en otras provincias, por ejemplo? Sí, sí, sí. Sigue, uh -huh. Existe o sea, en provincia de Buenos Aires, eh, en Capital Federal, Santa Fe, Neuquén, Río Negro. Eh, por lo menos eh, desde el perfil que nosotros le queremos dar de una representación exclusiva médica. Y entendemos que él, existe la necesidad esa, de esa exclusividad porque el médico tiene intereses y además eh, metodologías diferentes al resto de los sectores eh, de cómo reclamar esa esa exigencia o esos derechos. Eh, en el caso estamos hablando de, de qué gremios que, que no alcanzarían a satisfacer esa demanda. ATE, UPCN, el Citrazap, son eh, eso los Exactamente, uh -huh. son esos, tres que acabas de nombrar son los que están oye, están dentro del ámbito de salud, pero no son exclusivamente médicos, por supuesto, no claro. abarcan varios sectores. ¿Dónde donde si sí, sí, sí, donde sí, noan sí, puntualmente la incompatibilidad vamos a llamarlo así no sé si es la palabra correcta vos las sabrás decir mejor pero eh, el punto en el que ustedes no se sienten del todo representados eh, justamente podéis en la metodología eh, en la en no, no encontrar el espacio eh, de expresión dentro de esos eh, de esos lugares eh, de los médicos Nosotros vemos que la, los reclamos de los médicos se encuentran diluidos dentro de los otros sectores. Muchas veces, y también surge, eh, esto surge más o menos relacionado a eso, muchas veces el interés de un sector eh, se ve involucrado, vamos a utilizar la palabra en perjuicio, en perjuicio de otro sector, y porque son intereses que se van mezclando, somos un grupo de trabajo donde el resultado final que es la atención del paciente y, y dentro de eso las condiciones laborales se están entremezclados porque trabajamos en, en equipo claro sí, o se contraponen directamente seguramente en algún punto ah, en alguna situación sí. uh -huh. también eh, hay algo importante que hay que remarcar que eh, como todos habrán visto que hay diferentes sectores de salud que están en el misma en las mismas condiciones y yo creo que eh, como sociedad debemos plantearnos eh, por qué surgen estos movimientos en salud y de qué Yo creo que no es más que la consecuencia de la desprotección y justicia que se generan sobre los trabajadores de salud. bien Muchas veces eh, eh, es, surgen estas injusticias intentando garantizar derechos de otros sectores eh, que en condiciones de falta de representación. En este caso de los médicos eh, surgen estas injusticias. Bien. Claro, aludís, por ejemplo, a la, a la movida muy fuerte de enfermeros y enfermeras que se conoció últimamente. En el caso de médicos y médicas, ¿Sabés qué grupo, qué cantidad de, de personas involucra a este grupo que está tratando de dar ese puntapié? Sí, sí, sí, totalmente. Nosotros en la, en la provincia eh, tenemos alrededor de 532 médicos en, en relación de dependencia con el Estado, en en esas en sus dos modalidades, tanto full-time como part-time. Actualmente nosotros tenemos agrupados 306 médicos de esos 532. Es decir, tenemos una gran eh, representación, eh, los médicos entienden la necesidad de existe de, de que surja esta representación y por lo tanto ha habido una gran aceptación y uh -huh. se han sumado muchos médicos. Muy bien, eh, exclusivamente está pensado como un gremio que agruparía a a profesionales de salud pública o también de la actividad privada, ¿cómo cómo está evaluado? No, eso? Eh el, la idea inicial es agrupar a todos los que estén en relación de dependencia con el Estado. Queremos que tengan algún cargo, ya sea full-time o part-time. Por ahí que aclarar que los part-time tienen la, do, la doble modalidad, trabajan en el sector privado, pero a su vez realizan parte de su de su actividad laboral dentro de salud pública y eso también están incluidos en el grupo. La condición para formar parte del, del, del movimiento es esa, que estén en relación de dependencia en algún modo con el Estado. Bien. Desde el punto de vista legal, supongo que están en trámite con la personería jurídica y demás, ¿qué plazos se dan? ¿Cuándo calculás que este gremio podría ser una realidad? No, en, nosotros en, en primera instancia estamos eh, debatiendo cuál va a ser nuestro camino eh, para llegar a eso. Hay diferentes formas de llegar, uno puede establecer una filial de algún gremio que esté en el ámbito nacional y que ya te cuente con la personería jurídica. Eh, y en ese, a través de eso sí. poder hacer la inscripción gremial inicialmente eh, para poder sería un camino más breve eh, la otra camino es establecer un, un gremio completamente nuevo que eso llevaría mucho más tiempo así que bueno estamos en realidad viendo cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno estamos en contacto con cada uno de los gremios de ámbito nacional eh, y estamos bueno en esa deliberando de cuál va a ser el, el camino más aceptado por, por todos los que conformamos el movimiento lo que intentamos de garantizar es que sea lo más democrático posible. ¿no? Bien. Si bien eh, son claras las diferencias desde la propia definiciones de los términos, una cosa es un gremio, otra un colegio, pero te lo pregunto también para sí. satisfacer dudas de la audiencia, ¿cuáles son las distintas funciones que cumple o roles un gremio y el colegio médico? Y en todo caso, ¿qué, qué opinas de, del funcionamiento del colegio médico en este momento? El colegio médico lo que hace es... Eh, agrupa a todos aquellos médicos que están en la actividad privada nosotros los médicos por ejemplo en mi caso que soy full time no estamos colegiados nosotros no formamos parte del colegio porque estamos exclusivamente en salud pública ah, por otra parte el colegio médico no tiene entidad gremial por lo tanto no aún no tiene eh, esa actividad sindical o claro. de intervención con el estado para establecer negociaciones eh, eh, se, se eh, abarca solamente el sector privado es decir Y, y mira un médico que trabaja en el estado no puede estar colegiado aunque quiera ¿O... en realidad en realidad depende de la modalidad y uh -huh. si yo estoy eh, soy full time es decir mi matrícula está retenida por el estado entonces no puedo ten, eh, realizar una actividad en el sector público en el sector privado yo no estoy colegiado porque lo que hace el colegio médico es regular la actividad privada dentro de esa regulación. Uh -huh tiene parte de las ganancias de los del médico extranjeto privado bien bueno es un dato que la, la verdad no lo tenía tan en el radar y un poco paradójico no porque bueno la salud es tan pública que vaya a un organismo que incide además en las políticas públicas del colegio médico notablemente eh, una de una más eh, cuáles son las demandas que se podrían sintetizar en este momento de ustedes como médicos y médicas que están en, en la creación de este sindicato sí y Las mayores demandas son en realidad de condiciones laborales. No, por ahí es muy sencillo caer en la parte económica, eh, pero en realidad esto surge por cuestiones de inequidad o de injusticia que surgieron a lo largo del tiempo, pero que se vieron muy remarcadas en el ámbito de la pandemia. Eh, la provincia de La Pampa le dio un, una gran atención a lo que es la pandemia, pero con una gran respuesta una respuesta explosiva tuvo frente a la pandemia, que fue fantástico para los pacientes y para eh, para la salud pública, pero eh, como sociedad tenemos que entender que detrás de eso pueden haber surgido, el BSE en potencial, pueden haber surgido situaciones en la que los profesionales han estado expuestos a una situación por ahí no tan justa para que ese derecho a, a la salud eh, tuviera el efecto que tuvo. No sé si me desprecio correctamente. Sí, sí, claro. Eh, sí. Y, ¿Y podés mencionar en concreto, por ejemplo, qué situaciones les toca atravesar que no correspondería que atraviesen o que en todo caso merecerían de otro reconocimiento? No sé, explícamelo vos. Sí, a ver, eh, situaciones como eh, sobre exigencia laboral, sobre sobrecarga horaria, eh, situaciones por, para dar semejante respuesta, por ahí el recurso humano siempre fue limitado y siempre fue popularmente conocido que el recurso humano, sobre todo, por ahí es lo más fácil en, la, en el sector de terapia intensiva donde el recurso humano era muy limitado, eh, ahí en esos sectores uno ve que ha visto, que se han visto sobrepasados sobre la, de la actividad laboral y sin embargo aún así se dio atención y se cubrió todos los espacios que se tenía que cubrir, pero siempre con un personal que fue el mismo todo el tiempo claro. la, a nivel provincial. Bien, y la aspiración es, sí, por ejemplo, que el gremio después, por supuesto que esto tendrá que pasar un tiempo, ustedes resolver cuál es la estrategia de, de esa representación gremial y demás, pero eh, se imaginan, sí, que va a ser un gremio que, por ejemplo, estará sentado en la paritaria con el Estado para resolver cuestiones sí. laborales o salariales también. Sí, ojalá que pase eso porque en realidad y también eh, está la, la fuerza del movimiento. Eh, una vez que uno llega a esa instancia puede establecer... Eh diferentes ya tiene otro peso ante las necesidades que vayan surgiendo Re, vuelvo a remarcar lo que dije anteriormente el médico se caracteriza por no ser lo habrán visto no ser tan combativo el médico por lo general no es de participar en, en protestas masivas, quizás el perfil vaya cambiando una vez que se vaya teniendo, pero es eh, desde el inicio uno ya sabe que el médico tiene otro perfil ya o sea, tan, tanto en el tipo de reclamos como en la metodología para reclamarlos. Muy bien. Gustavo Hernández, muchas gracias. Eh, vamos a seguir tratando el tema, por supuesto. Si ahora mismo querés agregar algo más, te escuchamos. No, no, no. Creo que hemos abarcado bastante. Muy bien. Gracias de vuelta. Desde, desde ya muchísimas gracias y un saludo a toda la audiencia.